Bueno, Mi nombre es Belén, soy de Tucumán, soy trabajadora social, vengo a la marcha a participar convencida de la necesidad de esta problemática social de la violencia de género este, y de la despenalización de, del aborto sea atendida como cuestión de política pública por las personas con las que trabajo. Eh, por los estudiantes también, porque creo que es una, una temática que tiene que, que estar en la agenda del Estado y se tiene que hacer responsable a través de las políticas públicas que, que tienen la obligación y la responsabilidad de, de, de diseñar para, para la población y más para una población tan vulnerable que los datos estadísticos lo, lo están demostrando, con la violencia de género y con la mortalidad de... Este, de las, de las mujeres que llegan a los hospitales, que lo vemos diariamente en las condiciones que llegan, muy vulnerables, con mucha falta de información y con muchos mucho obstáculos para el ejercicio de sus derechos como, como mujer y como, como proyecto de vida de lo que ellas quieren hacer.